Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores, en frecuencia abierta. ¿Qué tenés, Karina? Bueno, estoy por hacer deporte, en realidad. Me parece bien. Estoy por hacer deporte. No hay playa, o sea, no se puede hacer playa porque no hay playa. Está muy ¿Cómo que no maría. hay playa? ¿Cómo que no hay playa? No hay playa. Está eh, comida, por, está el comida por el mar. Me está no. Diciendo, no, acá. ¿No hay arena seca? No, muy poquito. Todo Pó, lo que muy hay muy es mojado. Poquito, exacto. Y además hay un viento interesante. Ah, 30 sí. kilómetros más o menos sopla el viento a esta hora Está de la lindo, mañana. está lindo hoy Yo por sorberla, ¿no? estoy mm. en la plaza, pero con un saquito, les digo como para que tengan sí. idea. Está fresquito realmente, aunque hay gente, gente que se anima, gente valiente, y por eso, si hablamos de gente valiente, están los que aprovechan este día espectacular para ellos y realizar este deporte que se llama ¿cómo? Se llama wing foil. Es este... Es... Súper nuevo, todavía ni siquiera está muy desarrollado ni en las tiendas, no no, no lo ves. Y es este, en realidad viene a ser, es una tablita con un foil, el foil es la quilla que va abajo que es la que, la que te eleva cuando agarras velocidad y vas agarrado arriba con un, con una, se llama un wing, es, una, es como un ala que la tenés en los brazos y es la que te tracciona. ¿Cómo te llamas? Dani Puch. Dani, hay que tener mucha fuerza entonces para poder manejar este tipo de, de tabla. Sí, sí, hay que estar bastante entrenado, sí, sí. sí porque no, no no tenés un arnés, no tenés nada, simplemente te va tirando de las manos. Hoy es el día ideal, ¿el resto de los días cómo haces? Bueno, este por ejemplo en particular, cuando no hay viento, lo usás con un remo en las olas y también eh, subís arriba de las olas, quedás arriba de la superficie, ¿verdad? Andando ahora recién alguien más preguntaba cómo se llama el deporte y lo decías, es como que no es muy conocido todavía, no no no no acá en Uruguay creo que hay tres argentinos y yo y él dos uruguayos, Jorge de Ricardo Dani los escucha, sí buen día ¿cuál es el, cuál es el origen de este deporte? ¿qué historia tiene? no bueno esto viene a ser una especie de eh, como el kite Foil Es el kite, que es la cometa que andas con la tabla abajo, pero se sí. le metió el foil abajo. Ahora está muy de moda lo que es foil. Foil es lo que eleva el, el, lo que está deslizando por el agua. Hay catamaranes, foil. Hay, este, se está desarrollando mucho mucho lo que es el foil. Es foil. lo que va abajo del agua, es una quitita que va abajo del agua, tipo en forma de flecha que, que te sube, ¿no? Cuando agarra velocidad te sube. Y, y este... bueno, o está sea, surf foil, kite foil, wing foil, que es esto, sub foil, subfoil con el remo, y bueno, ¿Y, estamos y, en eso. Y este tipo de, de deportes, ¿es competitivo un ejemplo? ¿Hay competencias? Sí, sí, ahora para el hicieron el, el, win, el, el windsurf, windsurf foil, que lo, lo, lo hicieron olímpico, y, y creo que están por sacar el kite ahora. Uh -huh. Eh, en, de, en definitiva, estas. Pero competencias sí. hay, sí, competencias mm. hay. No de esto que estoy yo ahora, no. No, pues mm. esto es una cosa muy nueva. Claro. En definitiva, esto se trata, en el buen sentido, ¿no?, de una mutación, de una derivación de otra mezcla de deportes. Es decir, ustedes, los amantes del mar y de andar correteando olas, le van buscando vueltas. Ya el Win les alcanzó, la tabla de surf también. y permanentemente están buscando modificaciones para para hacer eh, más atractiva la práctica de deportes en el agua, ¿verdad? Más o menos viene sí, por correcto, ahí. correcto. Claro. Correcto. Por acá tenemos a Karina, ¿verdad? Sí. Karina, Karina que está entre la arena mojada. Va a venir una bola y se la va a llevar. No, no, esperemos que no. Además les cuento que Dani, ya estamos resguardados en lo que él le, les contaba en esa tabla. Estamos los dos detrás de la tabla para ver. De la win. Sí, correcto. Para evitar eh, por, por lo menos un poco el viento, pero es imposible, y lo decía él. Eh, sí, está eh, increíblemente la mansa, parece bastante brava y se vino la bola. <risa> <risa> bueno, me llevó la bola, gente. Ah, bueno. <risa> me llevó la bola, gente. <risa> bueno, el año pasado me llevó un celular. Este ¿Sí? año esperemos que no me lleve nada. Sí, sí, claro. Bueno, me lleva la sandalia pero no pasa nada, Dani. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos, muchas gracias. Bueno, chicas, eh, me ha llevado un poquito. ¿Te quedaste que, te te descalza? Eh, no bajé descalza porque está frío, realmente está fresquito. Pero bueno, le vamos a hacer una foto a Dani ahora para que lo conozcan. Bueno, Dani, gracias. Nos vemos. Gracias, chao, chao, chao. Frecuencia abierta, la realidad desde todos los ángulos.